Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, desde hace 23 años y medio, cuando yo sucedí a Monseñor Fernando Gamalero González, quien falleció, eh, como ustedes saben, y se encuentra pues sepultado aquí en Catedral de Escuintla. La Iglesia Católica es nuestra madre y es nuestra maestra, y yo he recibido órdenes, de mis superiores, que es el Santo Padre Francisco, de trasladarme eh, a otra diócesis, a la arquidiócesis de los Altos, como arzobispo de los Altos. Decir estas palabras no es fácil porque en 23 años el corazón se apega, el corazón se encariña y yo puedo decir que han muerto muchos sacerdotes por edad, otros fieles también, y que sin embargo, pues, eh, el corazón, aunque tenga estos sentimientos, está llamado a vivir en lo que es la obediencia. El Santo Padre no es que pregunta, no es que propone, sino el Santo Padre decide. De modo que a partir de el 22 de febrero, yo estaré como arzobispo de los Altos, en Quetzaltenango. Comprende que Quetzaltenango y Tononicapán. Mientras tanto, sigue siendo el obispo de Escuintla. Los sacerdotes en la misa pueden seguir pidiendo por su servidor como obispo de Escuintla. Estos cambios son cambios que se dan en todo el mundo. Claro, a mí me pasa por primera vez, después de tantos años. Y créanme que he tenido momentos de mucha nostalgia, sobre todo porque me han avisado esto en la fiesta de la Virgen de Concepción, que es nuestra patrona. De modo que quiero avisarles esto. Yo seguiré siendo el obispo de Escuintla hasta el 22 de febrero. A partir del 24, que es lunes, los sacerdotes de Escuintla, que se llama Consejo de Consultores, que son siete, de los 30 son siete nombrados especialmente, van a reunirse y van a nombrar a un administrador. No sé quién de ellos pueda ser, pero van a nombrar un administrador que se encarga pues de, de ver precisamente la vida pastoral de Escuintra, lo administrativo, y es alguien que va preparando el camino al nuevo bispo. ¿Cuánto va a tardar el nuevo obispo? No lo sabemos, pero esperamos que sea pronto, ¿no? Porque el obispo de algo sirve, de tal manera que ustedes pidenle a Dios. Primero, les pido que eh, recen por mí, ¿verdad?, porque voy a una misión totalmente diferente, a una región que paso de 280 metros a 2330 metros sobre el nivel del mar, es la parte más alta de Guatemala, excepto San Marcos. Y encontraré bastantes sacerdotes, ¿verdad? Hay como 60 sacerdotes, pero sobre todo es un mundo cultural muy rico. Escuinta es un lugar muy bello. Yo les diría, aprecien que no tienen que pasar ni mucho frío ni mucho calor. Tal vez un poco de calor. Y sobre todo aprecien el patronazgo de nuestra madre, la Inmaculada Concepción para que ella los siga bendiciendo. Estamos así, entonces, en este momento de transición, hasta el 22 de febrero, y ya del 24 en adelante, los espero a todos allá, en la ciudad altense, bajo la luna de Xelajú. Los esperamos, pero somos la misma iglesia. Imagínense ustedes que la iglesia católica es la misma, la misma misa, 1.380 millones de personas. Y es una bendición, porque no es otro tipo de credo, es el mismo credo, la misma palabra y sobre todo la misma Eucaristía. Les agradezco mucho sus oraciones anticipadamente y pidamos todos para que el Señor cuide este rebaño. Este rebaño tan querido, este rebaño confiado a la Virgen de Concepción y que ella haga su voluntad. Que la tierra descuintla, que que es una tierra donde también hay sombras, como es la violencia, la cercanía al poder del narcotráfico, y muchas cosas que pasan en la costa, pues sean objeto de la misericordia de Dios. Sus oraciones, por favor, tanto por lo primero que les decía, ese traslado, a partir del 22 de febrero, preparémonos a la venida del Señor, preparando un corazón maravilloso, con paz, con perdón, pero también con justicia. Muchísimas gracias por su atención. Ave María Purísima, sin pecado concedido.